Profesor Petras, un gusto reencontrarnos en una semana un, para una columna muy esperada con una primera evaluación de lo que han dejado los resultados de las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Eh, yo creo que hay una cosa muy importante que podría tener muy muchos implicaciones en el periodo post electoral. Hemos recibido noticia en el último momento que hay un nuevo descubrimiento sobre las vacunas, sobre el coronavirus y que podría evitar 90% los afectados o los que podrían ser afectados y eso hay que ver ...en el próximo periodo, pero eh, podríamos volver a discutir las elecciones que recién pasados. Eh, primero debemos reconocer que la victoria de Biden abre el camino para un gran debate interno en el partido... ...demócrata y también... ...podría tener efectos... ...sobre la política internacional... Eh, ...Biden han declarado... ...que quiere tener reconciliación... ...con los afectados... ...por la mal política... ...de Trump... ...empezando con el, ...los acuerdos internacionales... ...que tiene que ver con el... Eh, ...organización... De mundial de Salud... Y también otras cosas como eh, los afectos sobre el, el clima climático. Entonces eh, es un paso positivo por los que se, se autotitulan internacionalistas. Y más allá de eso, hay mucho para discutir en relación con la estructura interna. ...del Partido Demócrata. Hay muchas fuerzas en juego... ...y mucho más que uno empezó a discutir. Primero el hecho... ...que tenemos un dos sec, fracciones del partido... ...el partido de, de Miriam... ...y el partido de Bernie Sanders... ...y los Ocasio, Alejandra Ocasio que exigen cambios estructurales, cambios en el sistema de salud, cambios en relación con los capitalistas. Y es una cosa que Biden está en contra, está contra cambios profundos y podríamos ver una pelea adentro. Biden no ha nombrado todavía sus cabinetes, sus representantes en organizaciones y mucho más, pero en contraste con lo que hemos escuchado, los demócratas perdían o por lo menos están en un empate sobre el Senado, los republicanos casi tienen mayoría o por lo menos igual apoyo que los demócratas y si no hay una Un, un cambio y que los demócratas tienen mayoría en el Congreso y Senado podría encontrar muchos problemas para ir a cambiar al gobierno y, y enfrentar un bloqueo en el Senado. Todavía no tenemos el resultado, pero está sobre la agenda a ver quién ganó el, la mayoría en el Senado. Profesor Petras, ¿qué se puede analizar de la votación de Biden? ¿Hubo alguna sorpresa mirando las votaciones por Estado? Yo creo que las sorpresas están generalizadas porque las encuestas anteriores tenían como Biden un gran mayoría y después encontramos que en, en el Medio Oriente Medio Oeste los los republicanos tenían votos fuertes en el sur también entonces eso era uno de los grandes sorpresas, el porcentaje de voto que recibió eh, Trump ahora, si analizamos el voto eh, popular y Eh, ...más de 4 millones mayoría para el Partido Demócrata... ...pero como en Estados Unidos... ...viene un sistema que se llama el colegio eh, el colegio electoral... ...no necesitas votos populares... ...necesitas votos por el, el Estado... ...y muchos Estados minoritarios, pequeños... Igualita, ...igualizaran el voto de los re, demo, demócratas. Entonces era un sorpresa, eso es lo que se contó como una cosa sorprendente. Y con, solo con el voto de algunos lugares como Georgia y como eh, Pennsylvania ganó las elecciones... Eh, demócratas, no, no era algo eh, anticipado, pero el sistema electoral en Estados Unidos penaliza los con muchos votos populares, pero pocos estados eh, eh, electoral el sistema eh, electoral. Igual eh, fue mucha la cantidad de gente que fue a votar, fue histórica, ¿no? Yo creo que los uh, votos de los latinoamericanos en Estados Unidos era muy positivo. Los afroamericanos también. Los hombres blancos era el factor negativo en general, no en todos lugares, pero el voto que favorece a los demócratas eran las minorías la segunda, las mujeres, y tercero, los trabajadores. Sobre lo que usted decía del Partido Demócrata entonces en la interna, ¿van a ser una fuerza importante eh, Bernie Sanders o Casio Cortés, ese, ese tipo de eh, dirigentes van a, a presionar en forma fuerte como para que se puedan generar cambios en el Partido Demócrata? va a ser una pelea, un conflicto. Yo creo que los uh, progresistas, los progresistas sociales exigen posiciones de poder y no simplemente estando aplauso a Biden. Quieren una representación en, uh, en el gabinete ...para proyectar su propia política. Y Biden hasta ahora habla de unidad con los republicanos... ...y eso definitivamente va a ser un conflicto importante. ¿Y qué podemos decir de la actitud de Trump? Que sigue sin reconocer, eh, ya hizo, ordenó a abogados... ...algunas apelaciones en estados... ¿Puede generar algo de protesta la actitud de Trump? ¿O todo esto se va a ir diluyendo, esa esa actitud de, del presidente saliente? Bueno, sabes que Trump es muy idiosincrático. Eh, durante las sesiones finales del proceso electoral, él está tocando la pelota. Está en un curso, un lugar donde juega golf. Sí. y mientras el congreso está discutiendo mientras el electorado está discutiendo trump está con la pelota y eso es una indicación de la persona rara que representa trump en un momento de crisis político crisis electoral crisis de presidencia él prefiere estar en pegando la pelota. Claro, pero de acá a que asuma Biden, que será el próximo 20 de enero, ¿puede haber alguna situación de violencia, de, de protesta de seguidores de Trump? Hasta ahora no lo, no lo encontramos. Eh, en realidad lo que está más en, impactado es el, la bolsa. La bolsa han crecido 5% en un día. Mil millones de dólares está cambiando en este momento y nadie sabe dónde va a terminar. Podría acercar 30.000 en la bolsa, que es un récord en, en toda la historia. Entonces Wall Street está actuando positivo en relación con la bolsa como resultado de la victoria de Biden. Entre los primeros anuncios de Biden, que podemos analizar? Ya eh, él ha hablado como tema que ha destacado la prensa, ya la designación de un equipo de científicos eh, para eh, tomar el tema del coronavirus. Sí, es cierto. Como mencionó antes, eh, las organizaciones internacionales climáticos y otros más en este estilo está afectados positivamente. Europa está dando aplauso pero tibio quieren ver qué va a ser Biden en su totalidad de la política. entonces hay mucho cautela en este momento en Europa y más allá. China no han respondido en, en, en, en ninguna forma importante y Putin todavía no han decidido. Dice que todavía es demasiado temprano para dar un juicio sobre los resultados electorales. Y sobre esto que usted mencionaba, este anuncio de la farmacéutica de Pfizer, estamos hablando, que anuncia lo de la vacuna, ¿no? exactamente también eso ha repercutido en la bolsa por ejemplo podría ser eh, no sólo puede está afectando la bolsa si sí. es que decir la fórmula para curar o evitar mejor dicho la corona virus está dando un gran golpe el mercado porque calculan que es un proyecto que podría eh, ganar mil millones de dólares y más si es efectivamente una uh, un cura de la coronavirus una mirada, no sé si tuvo tiempo en medio de todo lo que está pasando en Estados Unidos de ver algo de lo que fue la asunción ayer domingo, del nuevo gobierno en Bolivia, los discursos de Luis Arce y David Choquehuanca en horas en que está retornando Evo Morales además, ¿qué podemos decir de, de lo que ha pasado en Bolivia en estas horas con una gran movilización popular además, Petras? Sí, es importante que, que lo que mencionaste eh, no simplemente es la victoria electoral pero la movilización está exigiendo que que el nuevo presidente empiece a implementar la agenda social, económica y política. Es que decir, quieren cambiar la estructura de autoridades, policial, ejército y los demás. Buscan profundizar los cambios en el campo y entre los trabajadores. Quieren una revolución social y no simples cambios políticos. Bien, ¿algún otro tema que quiera mencionar o agregar de lo que veníamos hablando, James? Sí, lo que piden los Estados Unidos es una posición de poder global, pero todavía nadie quiere entregar el poder en el mundo simplemente por la elección de Biden. ...quieren compartir en Europa... ...el poder con Estados Unidos... ...China quiere un acuerdo... ...sobre el comercio... Eh, ...el Medio oriente, oriente... ...en Irán... ...por ejemplo... ...exigen cambios... ...en el tratamiento de mercados... ...hay varias cosas que han... Eh, ...diferentes sectores... ...mal afectados por Trump... ...buscan que el nuevo gobierno... Eh, empieza a reconstruir sus alianzas y relaciones internacionales muy bien profesor Petras un gusto como siempre reencontrarnos un abrazo desde Montevideo hasta el próximo encuentro muchas gracias un gran abrazo espero que las aperturas funcionan la apertura manera social además que política seguiremos conversando hasta pronto